Eureka Hoy hablamos aquí en Eureka, en las Rosas Ventosas, en Eureka de la mentira de la verdad No, José Luis Echatar, Echatar, Echatar, Echatar, es, es al revés, al revés Es la verdad de la mentira, o la mentira de la verdad, o la verdad de la mentira eh, Suena parecido, eh Y lo vamos a tratar el asunto, lo que la ciencia sabe sobre la verdad de la mentira o la mentira de la verdad. Se ha comado Martínez, amado. Muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno. ¿Tú, tú te has parado a pensar cuántas veces mentimos al día. ¿Tú cuántas veces mientes al día? Yo ninguna. Ah, con que ninguna, ¿eh? Hombre, yo nunca, jamás. Yo no miento nunca. Claro, así es como vamos todos por la vida, que nos preguntan y nos hacemos esta pregunta y se la estamos preguntando a todos los oyentes que nos están preguntando ahora. ¿Cuántas veces mientes al día? Todos van a decir yo, yo nunca miento, pero qué dice esta mujer, qué dice? Pues sí, mentimos, mentimos como mínimo. Yo soy un con la feridad. <ríe> <risa> ni jugando al mus, ¿no? Sí, sí. <risa> ni al póker. Pues sí, mentimos, mentimos como mínimo dos veces al día. Bueno, no la es media, alto, ¿no? bueno, la media dice que mentimos de dos a ochenta veces al día. Pero lo de ochenta ya suena un poquito más fuerte, sí. Sí, o sea que fíjate si podemos llegar a mentir. De hecho, es que mentir es algo muy humano. Y la capacidad de mentir Eh, pues casi podría considerarse como, como un indicativo de, de, de eso ¿no? de, de humanidad la mentira es muy común además en ciertos ámbitos y contextos como el de la política todo el mundo lo sabe, aunque hagamos la vista gorda La mentira forma parte del juego político. Dicen que Donald Trump publica noticias falsas en Twitter, rechaza cualquier tipo de verificación o reputación de evidencias y ya se basa en argumentos así como el tipo yo lo sé porque lo sé, tengo razones para estar seguro de que, o siento que es como yo lo estoy diciendo y cosas así, ¿no? Pero Divulga, dicen de esas noticias falsas en Twitter, y Clinton dijo... Hijo, había un filósofo, hay un filósofo, aunque ya falleció, pero lo dejó escrito cuando hablaba de la pose, en verdad, un poco del mundo que vivimos. Él diferenciaba lo que es la mentira, que se cree el mentiroso, es decir, que crea eh, el mundo, no se sé, genera imágenes falsas, o la mentira divulgada conscientemente. Este sería el caso de Trump. Por ejemplo, claro, ¿Te, ¿te acuerdas cuando Clinton dijo ante las cámaras de televisión ahí todo serio, yo nunca he tenido relaciones sexuales con Mónica Lewinsky? O los partidos políticos que divulgan bulos, fake news, bush, sí, o sea, sí. los bots, estas, las tecnologías para divulgar esas mentiras masivamente. Bueno, pues las mentiras nos asquean a todos. Pero cuando nuestra vecina acaba de volver de la peluquería y nos pregunta cómo le está el nuevo corte de pelo, le decimos que genial, que está estupendísima. ¿eh? Eso se y... llama mentira piadosa, ¿no? Sí, aunque pensemos que está hecha un cardomariano, le decimos, ay, que bien te sientas, pues, está mona. Y te da la vuelta y dices, por Dios, ¿qué te claro, ha eso? Vas a comer a casa de tu madre y ella pues se lamenta porque se le ha quemado el guisado y tú le replicas diciendo que está delicioso, te chupas los dedos delante de ella y cosas así. ya Llegas tarde a un evento... Eh, Y llamas para decir que bueno pues que, que resulta que te has encontrado con un atasco, que estás en medio de un, de un, de un follón y que estás ya en camino y, y, y llegarás en cuanto puedas. ¿no? Cuando en realidad lo que pasa es que te has quedado jugando a la play o resulta que se te han pegado las sábanas o lo que sea el motivo, es evitar el conflicto. Estamos hablando de mentiras de cortesía, claro. de mentiras piadosas que los científicos llaman mentiras prosociales prosociales, mentiras prosociales Pro prosociales que favorecen a la sociedad, es que la humanidad ha llegado hasta este punto gracias a la mentira, gracias al engaño, es un sistema propio del cerebro humano y del comportamiento humano y de la evolución ha estado siempre presente Sí, son pequeñas mentirijillas Diadosas, eh, el problema sería cuando ya pues pasamos la fraude al timo o la estafa claro, económica, es yo qué sé la demostración más brutal de que es una persona en la que no se puede confiar y si bien la mentira está muy extendida y en niveles muy sutiles es un arte de supervivencia como tú muy bien acabas de, de decir y de explicar en determinados contextos, tampoco es cierto o menos cierto que para sobrevivir en sociedad pues necesitas inspirar confianza, porque la gente en la que no se puede confiar Inspirar rechazo, todo lo contrario a, a la aceptación. Pero bueno, hemos quedado en, en, en que... Oye, eh, pero eh, los científicos han determinado si se nace con esa capacidad o esa capacidad se hace con el tiempo. Sí, es que eh, nosotros nacemos con, con la capacidad de mentir es señal de que hemos nacido sanos casi, hasta cierto punto, sí. y aptos para desenvolvernos en la vida. Es algo superhumano y aunque este eureka no nace con voluntad, lo decimos, de promover la deshonestidad, la falsedad, el fraude o la tradición que bajo mi punto de vista exceden los límites de las mentiras prosociales, si nace pues con la intención de ahondar un poco más en este misterio de las mentiras, que no son exclusivas de la especie humana, sino que también se pueden dar en, ¿En, en las la personas. ¿no? y lo más importante, sí, eh, puede ser, porque por ejemplo... Aunque hemos quedado en que la mentira es un que un falso cumplido, no es una mentira propiamente dicha, ¿no? No es un engaño malicioso, ¿vale? La mentira piadosa no es una mentira malintencionada, no es mentir en sentido estricto de la palabra, pues resulta que, que no es algo exclusivo del, del ser humano. También lo hacen los animales. Las aves, los mamíferos, por ejemplo, no sé si te acuerdas una eureka que estuvimos hablando de los pájaros, Uh -huh. Donde eh, vimos que los pájaros Hacían cosas sorprendentes ¿no? eh, Cosas maravillosas que, que manipulan, discuten, hacen trampas Se burlan, roban a sus vecinos Y rivalizan por pues, el estatus Pero también engañan Por ejemplo, los drongos de cola bifurcada de Sudáfrica Imitan la llamada de alarma de otras especies Para espantarlas cuando están comiendo Y así salen corriendo Y se dejan la comida abandonada ahí en medio ¿no? Momento en el que estos pájaros aprovechan para robarles la comida Joder, pues y, ese sí. es un engaño Interesante, ¿eh? Ah, no, este es peor, espérate, claro. espérate lo que se hacen, sí, la putada sí. que se hacen los cerrónillos y los carboneros. Vale. Estos, vamos, vamos con ellos. <ríe> sí, estos eh, lo que hacen es engañarse mutuamente sí. para conseguir que una sola hembra críe los pollos de ambas especies. Es decir, ¡Joder, ¡eh, <ríe> <risa> oh, y los tienes que criar y alimentar en Cuba. Ya se lo comprobaron unos, unos investigadores del Museo Nacional de Ciencias Naturales y la Universidad Castilla-La Mancha. Sí, es sí. muy fuerte lo que se hacen estos, estos pajaruelos Y en Costa Rica hay unos monitos que también se engañan los unos a los otros cuando les da la vena. Es decir, pues uno se pone a gritar ahí como un loco, como si hubiera algún peligro. Alarma, alarma, ¿no? Ahí, imagínate. Y todos los monitos del grupo salen corriendo a esconderse, pero el que ha dado la voz de alarma. Se queda porque lo ha hecho para engañarlos y comerse él solo toda la comida. Para ¡Qué que listo! Piratas. Sí, sí. <ríe> Oye, pista. fíjate que, que lo decimos bastante. A quien miente muy bien y a quien engaña extraordinariamente decimos, qué listo es. Claro, o qué pájaro, ¿eh? O qué cerdo. Sí, sí. Es que tío, qué cerdo, Así. ¿no? Pues es que nosotros nos parecemos más a los cerdos de lo que pensamos. Así. Vaya que sí. Pues sí, hay unos científicos que están realizando una serie de experimentos con los cerdos cune y cune de Nueva Zelanda, que además el genotipo del cerdo es similar al de los humanos, por eso se experimenta tanto con ellos. Y ellos, pues ellos tienen una buena red social, una jerarquía bien definida pues son los individuos con los que se relacionan más, son amiguetes, ¿vale?, que digamos, y otros con los que no se llevan tan bien, o con los que se pelean y arman trifulcas y cosas así, pues como nosotros, ¿no? Eh, pues nada, y hay unos experimentos muy curiosos que hacen con ellos por jerarquías y todo esto pero vamos, para no liarse eh, y para explicarlo así a, a grandes rasgos eh, la cuestión es que imaginemos que uno de estos cerdos sabe dónde está la comida ¿vale? Uh -huh. que comedero y todo eso y lo que hacen es desviarse y tomarse un camino erróneo, ellos hacen como ¡Piu, piu, piu, piu. pues es por aquí, te llevan a un comedero donde no hay nada, ellos te entretienen te despistan ahí, despistan a los otros Y lo que hacen es luego se escapan ellos al comedero donde saben que sí está la comida. Mm. Que a veces esto también lo hacen algunas aves que, no sé si te ha pasado alguna vez que te has encontrado unas perdices o aves por ahí que, que salen por ahí por el camino por donde tú estás y hacen como que pu, pu, pu", para que tú las persigas y tal o otros depredadores y lo que están haciendo en realidad es entretenerte para que te desvíes, te desvían del camino donde ellos tienen su nido con sus polloveros. O sea que engañan, engañan, sí. Jolínese, ¿y ese tipo de manipulación es lo mismo que una mentira? ¿El engaño, la manipulación, esa es mentira o es otra cosa? Porque hay que ajustar eh, eh, mucho sobre eso, ¿no? Porque algunos pues sí, mira, eh, pueden vamos, no vamos, considerar sí. a determinados engaños como una mentira. Ma vamos a la a manipulación ver. como una mentira. Si la manipulación tiene un buen objetivo. Parece que una mentira esa es mentira, eh, si eh, intenta ocultar una realidad si hay que hacer daño. Claro, va, va, vamos a, a diferenciar. Habíamos hablado primero de las mentirijillas piadosas, ¿no? Sí. Estas prosociales que lo que hacen es facilitar la convivencia, ¿vale? Claro que la cosa cambia, por ejemplo, cuando nos dopamos para ganar las Olimpiadas o falseamos las cuentas. Pues tú imagínate que tú eres mi jefe y yo trabajo para ti dinamizando las redes sociales de la rosa a los vientos. Y que mi objetivo es ganar seguidores y hacer que crezca la audiencia, ¿no? La descarga de podcast y tal. Llega el trimestre, me preguntas cómo ha ido... Resulta casi un desastre y que lejos de subir la audiencia, pues la cosa ha bajado y que esto va peor que nunca y tal. Yo te digo que esto va súper bien. Claro, mm. tú te lo crees. Te estoy diciendo algo que a la larga te va a perjudicar, ¿vale? Sí. Pero yo lo estoy haciendo por un interés propio, ¿no? Pues para seguir conservando mi trabajo y cosas así. Yo yo decido mentirte y en mi cerebro, que es la estación emocional de mis emociones ahí, de en la mitad la pura y dura... ...siento un ataque de mala conciencia en el momento de mentirte sobre ello... ...porque en el fondo te estoy mintiendo por interés propio... Sí. ...por eso, ¿no? Para que no me despidas y tal... ...pero eh, a lo mejor la primera noche yo no duermo pensando en lo que he hecho... ...pepito grillo ahí agobiándome... sabes ...pero ¿sabes qué pasa? Que cuanto más mentimos de esta manera... ...más se acostumbra nuestro cerebro, menos reacciona la amígdala... ...o sea, de alguna manera nos hacemos ah. inmunes a nuestras propias mentiras... ...se desactiva la mala conciencia... Y Pepito Grillo se calla. Ya no lo oímos. Mentir lo tanto, está mal. tener mala conciencia eh, puede ser algo bueno. Eh, puede querer decir que no estamos educados en la maldad. Claro, la mala conciencia es bueno, Para eso está la mala conciencia mm. ahí, para avisarte de in, in, in", que te estás pasando. Pero si... Tú no le haces caso a Pepito Grillo llega un momento que lo dejas de oír, porque se inmuniza tu cerebro. Sí, y sí. mentir está mal, todas las culturas lo condenan, los antropólogos nos damos cuenta de que el rechazo, la condena a la mentira es universal, pero también es universal que todos mentimos. Ahora, que manipular no es mentir, me decías, bueno, pues manipular, si lo entendemos como controlar el pensamiento o el comportamiento de otro o de un grupo entero, usando pues el engaño, la persuasión, la sugestión, la seducción algunos, ¿no? Pues Todos, independientemente de su clase social o de dónde venga, pueden hacerlo. Y todos somos manipuladores en mayor o menor de medida. ¿no? Ya, ya desde niños somos auténticos maestros algunos de la manipulación. El chantaje emocional es una cosa que se aprende sin que tú te des cuenta, bien porque te lo han hecho a ti o porque lo ves, y si no le pones remedios, si no te das cuenta, pues se convierte en una costumbre muy malsana. Y el problema es que cuando la manipulación es patológica, estructural, el tipo de psicópata, o cuando se utiliza pues para lavar el cerebro, con fines terroristas, sectarios, extender rumores falsos pues con el fin de original alarma social, o derrocar un régimen político, hundir la imagen de una persona... Si te das cuenta, la publicidad también nos manipula, nos comen el coco, nos inoculan las sí, sí. ideas erróneas, ¿no? Que tanto, tanto tienes tanto vales, es que conducir un coche te va a hacer feliz y cosas así. Pues eso es manipular es una clase de mentiras, sí. ¿Y tiene las patas cortas? ¿Tiene fecha de caducidad? Uf, pues sí. Las mentiras tienen las patas muy cortas, más cortas que las de los cerditos hechos con ecuencias. ¿por <risa> <risa> Porque socialmente también estamos hechos para desenmascarar a los mentirosos sí. y porque se pilla antes a un mentiroso que a un cojo, ya lo dice la frase Exacto y porque dijo. con una mentira Bruno, se puede llegar muy, muy, muy muy lejos, pero sin esperanza de volver ah fíjate o sea el que miente una vez eh, corre el riesgo de convertirse en eso, en un mentiroso eh, porque utiliza la mentira para crecer, y hay gente que crece solo con la mentira Sí, que llega un momento que ya deshaces tanto el hilo de la, mateja, de la madeja o bates ya tanto el huevo que ya no se puede distinguir la yema de la clara. Fíjate, ya no se puede distinguir la yema de la clara como es lo que decía al comienzo, distinguir la verdad de la mentira. Hay un momento en el que se funden y a partir de ese momento todo se estropea, ¿no? Así es. La verdad de la mentira O la mentira de la verdad esta noche En Eureka con Mado Martínez Amado, muchas gracias Buenas noches, mentiricillos. <risa>